A ti mi grandota te brindo mi canto, a ti te dedico mi humilde canción. Me nace de la alma gritar que te quiero, no sé qué me diste. Recuerdo la tarde que por vez primera Yo miré tus ojos de color café Al instante di que me gusta y la quiero Y ahí para acá te adoro con toda mi fe Si algún día el destino quiere castigarme Negándome todo lo que sea de ti Yo sin tu cariño no quiero y con la luz del día a ti te comparo todo el mundo lo podemos ver si duermo de sueño despierto y te miro para mí eres todo mi vida. carita de ángel siempre está sonriente, tu linda boquita que invita a besar, tus cejas tan lindas que adornan tus ojos, en los cuales siempre me quiero mirar. Si mi Dios eterno me quita la vida y me llama cuentas primero que a ti, en el campo santo si eres fiel te espero. Y hasta en otro mundo seremos felices